Hernando, antes de las en dos, y ya que estamos hablando de historia, de prehistoria, sí. hemos de contar, porque lo he leído en la revista Historia de España y el Mundo, que antes de la CIA ya existían otros organismos que dieron origen a la CIA. Existió la CIA antes de la CIA. Sí, la, la verdad es que ha sido una, una experiencia gratificante investigar Eh, que había antes de la CIA, ¿no? Y, y encontrarme con que eh, antes de la CIA, que fue creada en 1947, eh, digamos que prácticamente en, en, en Estados Unidos lo que había era bastante eh, chuchurrío, ¿no? Es decir... He encontrado los orígenes, pues en los orígenes de Estados Unidos, que, que también es un país que tiene pocos siglos, ¿no?, en su guerra de la independencia, pero como te decía antes, lo que se hacía en aquel momento, lo que hacía eh, el George Washington, el general, de, de, que se enfrentaba a los ingleses, era la eh, información, la investigación del hombre contra el hombre, era buscar qué preparaban los eh, ingleses, pero a través de, lo, de los hombres. Después llegan a, a, a, la, a la guerra de secesión y, eh, y ahí nos encontramos con que uno de los grandes espías era Alan Pinkerton. Eh, bueno, en la revista cuento toda la historia, pero era eh, un detective Eh, privado, que, que bueno, que empezaba a tener técnicas de seguimiento, es decir, que ya seguía a la gente disfrazándose para no llamar la atención, es decir, fíjate que estamos hablando Pionero. de, de, de ¿En, hace, ¿En qué momento se separó época? el detective privado del espía? y no perdone, ¿y ¿Alan Pirquetón no tuvo eh, como una serie de personas que trabajaron para él también? Sí, ¿No sí, creó claro. su, su agencia? la agencia, agencia de detectives, lo que pasa es que tenía una agencia de detectives y en la guerra de secesión le Eh, le contratan de alguna forma para que haga pues eso, que haga un servicio secreto, que por cierto ahí hay uno de los grandes elementos de ese servicio secreto, que era que se inventaban las cosas. Uh -huh. decir que bueno, cuando... eso pasaba antes y pasa ahora también. Sí, ¿eh? claro, y además a favor de lo que te pedían, es decir, que si te pedían determinadas cosas sobre cómo pensaban actuar los del sur, bueno, pues él más o menos, o, y, o, y su gente, amoldaban la, la, la, las cosas ahí. O sea, pero que no maquillaba, maquillaban servicio. la información para ¿Eh? darle al otro, ¿Eh? pero en realidad no habían investigado, no, no, había no tenían nada. una fuente real. Claro, no, no, y de hecho... De hecho, fíjate que, que no nace un verdadero y auténtico eh, eh, servicio secreto... Mm hasta que se dan cuenta que está en la Segunda Guerra Mundial y que van a tener que, que participar. Pero antes lo que había era el servicio el servicio secreto del Departamento de Estado, el FBI, el Departamento del Tesoro, el Ejército, la Marina, un caos. Pero Estados Unidos, en el año 1900, eh, 1930 y tanto, cuando la Guerra Civil Española no disponía de un servicio secreto. Es decir, era... Eh, ya disponía, porque eh, Gran Bretaña disponía de uno, quiero decir, que y, y uno muy poderoso, y en Europa los países lo, lo tenían, pero Estados Unidos no disponía de él. Quiero decir, y toda la potencia de, de esta CIA que conocemos es un, es, se ha hecho a base de, de dinero y se ha hecho a base de todas estas cosas, básicamente después de la Segunda Guerra, y el, y, de guerra y, Mundial. Y, y, recuérdale... Es apasionante la parte a, anterior a, a la CIA porque es que seguro. Vamos, yo no me lo creía. ¿no? ¿Y recuerda el ideólogo de quién fue el el que dijo que, que se fundará la CIA? el que fundó la la fundó Harry Truman pero en realidad el gran eh, antes, innovador de, modo, claro. de alguna forma de la OSS que fue lo que creó eso lo hizo Roosevelt cuando se dio cuenta que primero que nadie le informaba es decir al presidente no le informaban de los temas era el ejército informaba al ejército luego si venían alguna cosa decir, que era caótico entonces dijo joder que qué, qué pasa ¿Qué, que yo necesito yo que enterarme. yo soy el último mono en enterarme esto en Estados Unidos es que es absolutamente absolutamente increíble Vamos. Y hemos eh, leído en la revista Historia de España y del Mundo que no solamente en Estados Unidos existía una CIA antes de la CIA, sino que también una prehistoria de la KGB y de otros grupos eh, eh, de espionaje importantes eh, en la historia. Nada nace de cero, sino que nace sobre algo. Sí, eh, sobre todo que eh, en Rusia fueron progresando de una forma, digamos, poco a poco mucho más clara y mucho más organizada. Sin embargo, en Estados Unidos lo hicieron de una forma Eh, super eh, llamativa y vamos, de verdad que, que yo no me podía creer que en 1947 Estados Unidos tuviera que eh, dara un servicio no de la nada porque venía de la OSS y de lo otro pero francamente eh, flojito todavía no y sin embargo aunque en otros países se ha producido una dirección igual en España se ha producido en dirección inversa porque aquí ya existía espionaje con Felipe II por ejemplo Ahora existe espionaje con el CNI, pero es que hay algunos que dicen que pertenecen al CNI y son falsos espías. Bueno, esta eh, a partir de una a contar, de eh. una historia que ocurrió hace 10 días Eh, absolutamente alucinante. Creo que vamos a pasar un rato divertido. Vamos a contar algunas de esas historias de gente que le echa jeta al asunto y que lo, a lo que se dedica es a decir que, que son eh, espías y a engañar a la gente. Para También. que se les abran las puertas. ¿no? Claro, pero terminaremos contando cómo identificar ¿Qué? a una. Y terminaremos de... contando en tirar de la manta que hay una nueva jafa del espionaje, ¿no? ¿O sí, no? y contaremos, ahora todo el mundo está diciendo que bueno, que bueno, que ha sido feliz, que estupendo, que bien lo ha hecho todo pero me temo que... Que vas a recordar algunas cositas. Que vamos a hacer un balance y me temo que, que no es muy satisfactorio. Será después de las noticias en Onda Cero que llegan ya mismo. La actualidad nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y después continuamos hasta las 4 de la mañana en La Rosa de los Vientos.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 Y seguimos en las Rosas Vientos en Haciendoría de Onda Cero hasta las 4 de la madrugada os recordamos en nuestra etiqueta para mandar mensajes en Twitter Almohadillas Rosavientos Almohadillas Rosavientos nuestro correo electrónico 0.es y el programa de hoy dentro de muy poquito ya está los de, de la semana pasada los de las semanas anteriores en la página web en www.onda0.es www.onda0.es en la sesión dedicada a las rosas vientos en la que tendremos Eureka, en la que tendremos eh, también materia reservada 2.0 en la que tiraremos eh, de la manta tendremos eh, muchas cosas eh, en este nuevo tramo de la rosa de los vientos, en este nuevo tramo que estamos en Onda Cero, en el cual también os vamos a comentar más eh, pistas eh, para localizar, para identificar al personaje oculto de esta noche. Pistas eh, que nos dicen... Casa Sola? el que nos dicen... Pues muchas cosas, por ejemplo, recordamos que nuestro personaje es uno de los reyes de la Bossa Nova, que aprendió guitarra de forma autodidacta y que en la década de los años 60 logró que fuera un auténtico boom esta música en su país. Um cantinho, um violão, este amor com uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Antes escuchábamos a Gal Costa, después a Vinicius de Moraes y ahora estamos escuchando a Joao Gilberto. Si uno está muy estresado, se un poquito esta música y es que se relaja. Se nota que me gusta, ¿verdad? <risa> la tercera pista. ¿Quién puede ser si tuvo muchos problemas con la discográfica que le contrató? Recordamos... Galcosta, Vinicius de Moraes o Jao Gilberto. en arroonda 0es o con almohadilla rosa vientos. En Twitter nos tenéis que decir cuál de estas tres opciones es por la que optáis y quien acierte, uno de vosotros de todos los que acertéis, tendrá un detalle del programa. Joaquín Valero con Almadía Rosa Vintoso y nos dice, qué alegría volver a escuchar a Fernando Rueda Bueno, pues en unos instantes Fernando Rueda en Materia Reservada 2.0 La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda. Buenas de nuevo Fernando. Again. Hola, again. Bueno, hablamos eh, de los falsos espías del CNI. Nos situamos en contexto. Eh, ¿Qué es el CNI? ¿Para qué tenga tantos falsos espías? Es que tiene muchos falsos espías. Claro, porque esto es una, es una tapadera dicen, para... Sí, la gente del CNI. Claro. Y dices, ¿Tú qué vas a hacer? Claro, es una tapadera para hacer eh, para llevar a cabo, o, o, no digo todo tipo de delitos, pero sí muchos tipos de, de delitos. A la gente le impresiona mucho que le digas, eh, eh, pues mira, que soy agente del, del CNI, te, eh, te rodea de un aro, de no de santidad, sino de, de persona peligrosa, de persona misteriosa, de persona capaz de todo, y sí. Lo montas bien, es decir, si haces la gran estafa, es decir, que si te buscas documentos, si te buscas papeles que le den credibilidad pues la gente eh, es muy inocente. ¿no? Tienes que hacer de todas formas un poco, ¿no?, eh, el teatrillo, de hacer como que tienes un trabajo del el cual no puedes hablar. Efectivamente. Eh, sí. Como que mm, te puede implicar muchos problemas, o sea, creas ahí unas expectativas, algo que la gente empiece ya, a, ¿en qué estará trabajando esta persona? Como que quieres saber conocer Eso es. Más. Eso es. Y todo esto lo comentamos eh, porque hace unos días surgió un caso, un caso eh, que tiene connotaciones eh, también terribles, el caso de una mujer y su hija que denuncian a una persona porque no ha cumplido con un asesinato. No ha sido suficientemente buen sicario, pero el supuesto sicario se presentaba como agente de la CIA, Csit, Mossad Un sí. rollo tremendo. Eh, Verás, una, una historia, la verdad, con cuántos objetivos abatidos, decía él. 1897. Yo creo que se equivocaban algunos, fíjate. Sí, dos o tres, realidad, dos eh. o tres arriba, porque es muy difícil contarlo. Oye, Es una historia tremenda. Eh, es una historia tremenda del hecho de que sí. nadie, nadie, si no pasa algo, nadie va a denunciar ese tipo de cosas. Eh, hay que ser muy torpe, pero déjame que empiece diciendo que eh, esta historia que arranca, también, ¿eh? arranca mmm, de algo curioso, ¿no? Te, tenemos una señora, una mujer de 52 años, que mmm, ella y su hija, Eh, ...le dan al novio de, de la mujer... ...de la mujer de 52 años... ...le dan 60.000 euros... ...es un cubano... Eh, con ...su pareja, sentimental... ...y coge esos 60.000 euros... ...y se fuga a Francia... ...también darle 60.000 euros... ...bueno, a, al novio de la madre... ...bueno, pues es un poco... ...un poco curioso, ¿no?... ...pero, segunda parte cuando se dan cuenta de que les ha estafado 60.000 euros, ¿acuden a quién? Al novio de la hija. Es decir, que también esta, estas señoras... Eh, bueno, acuden al novio de la hija... Tienen un ojo clínico ¿tiene un ojo clínico tremendo? tremendo. Le dicen al novio de la hija lo que eh, lo que les ha pasado. Entonces, el, el, este chico de 29 años era agente inmobiliario. Es decir, trabajaba en una inmobiliaria. Y entonces le confiesa a su a su novia que él en realidad no es agente inmobiliario, esto que decía antes sí. Que es agente ¿no? pero no inmobiliario. Pero no es inmobiliario, que es eh, un agente encubierto de los servicios secretos. Que es más su menos tapadera es lo mismo, el engaño, digo. Sí, sí, sí. Que no se lo tome a mal alguno, que era una broma. ¿eh? Y le mostró, eh, para convencerla, que es por eso lo que digo, la importancia de, de los papeles, de los inventes, le mostró un papel en el cual estaba su hoja de servicios y arriba de su hoja de servicios estaba el membrete del eh, CNI. En su hoja de servicios figuraba según eh, el, he leído en el OK Diario, decía que ponía que hablaba 22, 22 idiomas que, que era experto en conducción Con de aviones y barcos Joder, qué barbaridad, qué sinvergüenza. que era especialista en rehenes y en su hoja de servicio figuraba especialista ahí en rehenes, ¿eh? en liberar rehenes claro, me imagino ¿no? que, que Había abatido, ponía objetivos abatidos, 1897. En la feria de su casa. <risa> 524 capturados, Mamma 352 misiones efectuadas y 46 medallas obtenidas. Esto con 29 años. Imaginaros <risa> cuando llegara, ya no digo a 40 o 50, cuando llegara a los 60. El hecho es que la novia se lo creyó es verdad que en, en estas circunstancias te lo dice tu novio del que estás enamorada y tal, bueno, pues ella se lo creyó y su madre también, entonces él le dijo, no os preocupéis que yo voy a solucionaros el problema y, y entonces organizó un plan la primera parte del plan es esto que os voy a organizar necesito un anticipo para los gastos o os sea timado claro, os han 60.000 que vamos a, ya veréis el plan que lo vamos a arreglar, pero me tenéis que adelantar ...7.000 euros... ...y entonces eh, el plan que les planteo... ...fue el siguiente... ...yo como agente del CNI... ...voy a buscar unos mercenarios... ...a sueldo... ...que, que ya, ya os diré cómo los vamos a pagar... ...que se van a encargar... Un, ...unos han trabajado para la CIA... ...otros han trabajado para el Mossad... ...y lo que vamos a hacer es buscar... A, ...al cubano le vamos a, a, a seguro, sin ninguna duda, le vamos a encontrar y luego lo vamos a asesinar. Pero no os preocupéis que este no es el final del plan, porque claro, si le asesinamos y ya está, vosotras perdéis los 60.000 euros, eh, los 7.000 que me deis y además lo que cuesta pagar a, lo, a los mercenarios. Porque lo que vamos a hacer es que una vez que le matemos, le vamos a extraer siete de sus órganos y porque tengo una empresa a la cual estos órganos se los vamos a vender y nos van a pagar muy bien. Primero, va, con el dinero que saquemos, vamos a, a pagar a los mercenarios y después me vais a pagar a mí y seguro que sobran los 60.000 euros para para vosotros. recuperarlo. Y se lo creyeron. Claro, en la vida hay que ser crédulo, ¿no? Ellos se lo, lo creyeron. El estafador supo supo que podía engañar a la gente que podía utilizar el amor de esa persona y que podía engañar a esas a personas a esas a víctimas porque había cierta facilidad para poder hacerlo, seguro, seguro es una, la, eh, o sea yo yo vi no, la película El golpe, no, no puedo jugar por él pero sí puedo jugar por rásico. él y él era un desgraciado, sí, sí, sí claro, Total. Un estafador, eh, un estafador. O sea, es, ...pero ellas se dieron cuenta... ...quiere decirte que... ...se dieron cuenta cuando pasó el tiempo... ...y no y, y no sabían nada de las 7.000... ...pero permíteme que diga que... ...bueno... ...que ellas... Eh, ...eran un poco así... ¿no? ...porque solo a ellas se las puede ocurrir... ...cuando se dan cuenta de que el novio de la madre... ...le ha estafado 60.000 euros... ...y el novio de, de la hija... ...que ve que pasa el tiempo, que no hace nada... ...le ha estafado 7.000 euros no se les ocurre otra cosa que ir a comisaría a presentar una denuncia y van a comisaría y, y llevan le dicen el contrato que, eh, que el novio les ha, estofa, les ha estafado 7.000 euros, no dicen nada del, del cubano, 7, en un primer momento, y entonces como es lógico el policía que, que les toma la, los datos para la denuncia, les pide todas las explicaciones y ella tenía que alucinar antes. el policía, eh, sí Tan, tan alucinar que es yo creo que es muy complicado ir a, a denunciar a comisaría y que eh, te detengan y te, y te pases la noche eh, durmiendo en, en comisaría, ¿no? Porque claro, empezaron a contar la historia ya se liaron, ya se liaron y al final eh, pues obviamente las detuvieron porque es un delito eh, encargar eh, cometer a alguien para que cometa un asesinato, ¿no? Es verdad que al novio lo detuvieron y al novio también eh, estaba, eh, como forma parte de la historia, ¿no? Y luego lo que investigaron es a ver si al tipo este, al cubano, por si acaso lo habían matado, ¿no? Y encontraron que el cubano estaba estaba vivo. Y entonces, bueno, pues la verdad es que eh, estaban pensando hace 10 días cuando ocurrió esto, si le detenían o no lo detenían. Y sobre todo estaban pensando e investigando, que es en lo que están, si este supuesto agente del CNI que se había montado tanta información falsa para dar credibilidad a su historia se había estafado a, a, más, a personas. más personas ¿no? ¿y qué descubrieron? hasta ahora nada o sea que en principio era de hace 10 días y tal hombre era el novio quiero decir que parece posible que el tío dijera me puedo ganar 7.000 euros y, y montara buscar en internet el, el sello del CNI, que lo falsificara. Pero es que el, documento, el estafador hacía un contrato de su estafa, era una cosa, y, y el contrato de la estafa decía objetivos abatidos en 1844, los que fueran de verdad. Un personaje increíble, pero a alguien le creía. Igual que hubo gente que llegó a creer en su momento al pequeño Nicolás cuando decía precisamente eso, soy agente del CNI. Sí, ¿Pero sí. ¿Qué vas a ser tú? No, no, pero escucha, que es que con lo del pequeño Nicolás yo eh os okay. recuerdo okay. que una gran parte de este país lo, eh, creyó. lo creyó y sí, lo creyó sí, con sí. toda la qué decir, porque tú le veí yo recuerdo un programa que le hicieron una entrevista en televisión y que el tío contó que él que a él le habían espiado y él contó que él era un Charlie que era un Charlie del, del, del CNI que había estado en el, en, en el despacho de, de, de la jefa de gabinete que había estado allí, que la habían recibido que habían hecho todas las cosas y tal y que él trabajaba para eso entonces tú, claro, dices, vamos a ver ¿cómo alguien que tenía en aquel momento, creo que eran 22 años puede ser contratado para este tipo de operaciones encubiertas por el eh, Servicio Secreto. Y, y, Increíble. Y lo cuenta. Y, no, y además lo cuenta. me como espía. Sí, pero, sí, pero, sí. Pero, no, pero, él, él, pero él puede contar lo que, que el quiera. El tema es que le creen. Sí, sí, claro, sí, él sí. puede contar misa. No, no, y yo reconozco que ha habido gente, incluso gente vinculada con el Servicio Secreto, que, que se lo pensaba, preguntaba y que creía que era claro, verdad. que decía, vaya dura de pata de, de Félix Sánz. no había metido la pata porque no había tenido ningún trato, el director del CNI, ningún trato con con él. Es verdad que eh, felizán tenía dos, dos jefes de gabinete, uno para asuntos de relaciones públicas y otro para asuntos de, de trabajo, y la de relaciones públicas había recibido una invitación, bueno y a este le habían invitado al a CNI, es decir, es, también es verdad que el pequeño Nicolás en estos últimos diez años ha estado en el CNI más que yo sí. bueno, pues pues lo han tenido que, que, que pagar. Ahora bien el pequeño Nicolás como sabe, utilizaba las se mismas le ha técnicas. Ha complicado judicialmente mucho las cosas, ¿eh? Claro, eh, lo, porque él... las sentencias son bastante terribles. Claro, pero oh, fijaros, es que él también se lo montaba, igual que se lo montaban estos. Quiero decir, que él eh, se hacía los selfies con, con la gente famosa para a, a aparentar. tenía eh, Iba a los sitios con coches de lujo que eran alquilados él eh, llegaba es decir, tenía todo un paripé tenía eh, inventaba también documentos falsificaba sí, los, sí, sí, sí. Do, eh, documentos se coló, era muy listo joder, hay, hay una personalidad en estos falsos espías una serie de puntos en común que se dan en muchos de ellos el caso que hemos conocido ahora de ese eh, falso espía que hacía contratos no era tan diferente a lo que hacía en su momento el pequeño Nicolás se si inventaba cosas, las eh, firmaba y sacaba documentos inventados. Sí, sí, sí, sí, claro. Y, y la verdad es que se le daba bastante bastante bien, ¿no? La propia jueza decía, eh, la, la que le, le eh, digamos, le juzgó le juzgó en un primer momento, cuando fue detenido el 14 de octubre, el, el 18 de octubre, eh, dice que no se explicaba cómo con su mera palabrería eh, podía acceder a conferencias, lugares, a actos... Eh, sin alertar a nadie, es que la gente, gente con mucha experiencia se lo creía, ¿por qué? porque tenía Hay 30 decisión. Que triunfan sí sí porque tenía de de decisión, sí, sí. porque tenía eh, empaque, porque sabía llevaba una sirena en el, en el coche nacional de la policía y la ponía con dos pares de, de narices y, y luego decía, eh, era un Charlie, yo recuerdo, no sé si os acordáis que lo dijo en la en la televisión un sábado uh -huh. y yo vine aquí Y yo tuve que... La gente decía, joder, es que tiene el lenguaje. Es un, era un lenguaje falso. En el servicio secreto nunca se, le, se han llamado Charlie's. Uh -huh. Charlie es un término despectivo, término despectivo que utiliza la policía para referirse a, lo, a los espías. Pero la gente dijo, joder, es que tiene el, el lenguaje. Es verdad que ha sido condenado por calumnias al CNI, por decir que era gente del CNI, pero también os digo una cosa, la condena es una multa de, de 4.320 euros por un delito de calumnias. Bueno, mmm, tampoco piensas que, que sea eh, una condena por todo el invento y por todas las cosas que, que ha hecho. Es verdad que él, para evitar todo eso, pidió perdón, Se retractó sus declaraciones, incluso el, eh, su abogado alegó trastorno de personalidad, ¿no? que decir que para librarte de la cárcel es, ca es capaz de decir cualquier cosa. Pero durante años estuvo engañando a todo el mundo y al final pues se ve que... Y, vi jefas, y, vi y viviendo y... por encima de sus posibilidades. Sí, sí, pero bueno. Pero lo hizo... Este, y, sí, lo hizo. este claro. sí Claro, claro, claro. Eh, por cierto, también había algo relacionado con un guardaespaldas falso... Bueno, falso agente del FBI, eh, perdón, del FBI, no, <risa> pero es igual. De la CIA no era. Sí, sí esta es esta es una historia que, que traigo hoy porque me ha resultado Yo me atrevería a decir hasta tierna. Es una historia que ocurrió en, 2000, en 2010, ¿no? Vamos a ver, para ubicar a, a, a ubicaros a todos, ¿no? Eh, no sé si os acordáis del tamayazo. El tamayazo fue que un escolta se llevó a, a, a un exdiputado del PSOE, a Eduardo Tamayo, a un hotel para que no asistiera a la investidura de Rafael Simancas como presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Efectivamente, no asistió. Entonces perdió la votación, hubo nuevas elecciones y salió elegida de esas elecciones Esperanza Aguirre, que ello se llamó el tamayazo. Bueno, pues el guardaespaldas, ese guardaespaldas fue juzgado. Sí, fue una historia muy importante y muy conocida en nuestro país cuando ocurrió. Sí, eh, sí, sí, durante sí. semanas, durante semanas fue la noticia más Pero importante. Una bueno, cosa. Pues, sí, para detrás para... de toda esta historia también hay un falso agente del ¿Qué, qué es Que es Rafa, Simancas, tardó en recuperarse. No, sí, no sé sí, si, sí, si sí. se ha llegado a recuperar alguna vez. Sí, pobre. ¿eh? Pues veréis, el guardaespaldas, que se llamaba José Antonio Espósito, fue juzgado y condenado, ¿eh? Eh, por, ¿eh?, por hacerse pasar por agente del CNI. Pero digo que traigo esta historia que, que, que, bueno, que a mí me parece, entre comillas, lo de tierna, porque cuando le juzgaron, porque efectivamente él reconoció que, Que aparentó ser agente del CNI, incluso con, con policías nacionales, incluso que utilizó documentación eh, falsificada, incluso algo eh, fantástico, que utilizaba distintivos en el coche para aparcar en lugares oficiales, ¿no? Mm. Me parece genial. Eh, no me ha aclarado mucho, pero vamos, ya lo único que faltaba es que los agentes del CNI para aparcar en el lugar prohibido pongan un, un cartelito que ponga gente de sí, agente sí, del CNI. Sí, sí, sí. Es que os imagináis, esto es ya el colmo de la discreción, el colmo de, de todo. Bueno, pues él reconoció que en el fondo lo que He tarjeta para aparcar en cualquier sitio, la coloco CNI. agente del CNI en, o, en trabajo del CNI CIA. CIA, CNI CIA de los dos. Bueno, pues reconoció que lo hacía porque eh, quería darse importancia, ¿no? Porque eh, eh, cuando él se rodeaba y contaba estas historias ante, a, ante sus allegados y compañeros, dice que él se sentía mm, fantástico, ¿no? Eso de, de decir que que colaboraba con el servicio Le secreto, el que había participado en operaciones antiterroristas, bueno... Dice, eh, que reconoce que era dice, eh, yo una tonta intención de sentirme importante, ¿no? Y que le subía el, el ego. Dice que había estado de escolta en un banco y que le habían tratado fatal, que, te, que su trabajo de escolta era ir a buscar a, a los hijos de, de los altos cargos del banco y tal. Y de repente, cuando empezó a hacerse pasar por la gente del CNI, Bueno, pues la gente estaba absolutamente encantado y feliz, ¿no? Imaginaros que, eh, en el fondo, en el fondo no hizo daño a nadie, ¿no? Uh -huh. Pero qué mmm, bueno, cosas eh, tenemos que hacer, ¿no? Y hay falsos agentes en del, CNI, del CNI que para dar miedo utilizaban eso, decían eso. Sí, esto, esto ya son casos de delincuencia. De delincuencia para dar miedo ¿cómo? a su entorno más cercano, ¿eh? Sí, sí. Es decir, al final... Eh, Este es el, el caso de, de, de un tipo ocurrió en, en, en Madrid no hace mucho. Este tipo extorsionaba a su mujer, extorsionaba a la familia de la mujer... Y, ...diciendo que él había sido policía y que además en ese momento era agente del, del CNI. Le sacó ni más ni menos que 40.000 euros... ¿Y para qué lo hacía? Pues era simplemente para... Este sí que era un delincuente eh, completo. De hecho, cuando fue detenido, tenía siete requisitorias judiciales, dos órdenes de ingreso, quiero decir, que era un puro un puro oh, delincuente. Y entonces, ¿amenazaba con qué? Con algo que la gente se supone que pueden hacer los los, los espías. ¿eh? Y era que él, como espía, se podía inventar situaciones comprometedoras para acabar con su mujer en, en la cárcel. Y entonces iba y se lo contaba al, al padre. ¿Dónde esta noche, cariño? Hice haciendo un, un servicio para el CNI. Claro. Y se, el, se, se queda tan ancho. Y, y, no, y decir que eh, a ella la podía eh, hacer responsable de un, un, un delito, cosas. y que como era gente del CNI, todo el mundo le... Le iba, iba a hacer caso. Le iba a creer, ¿no? Y entonces, entonces los suegros le pagaban dinero. Y le pagaban hasta que ya el suegro se hartó y le denunció a la policía. Y entonces la sí. policía le detuvo, con la suerte de que era un delincuente habitual. Va a ser que villero de... no, no es del, ECN, del CNI. CNI. Yo creo pues, que claro. no, que esto ya sí. no es. Tengo yo, yo con CNI, FBI, CNI, FBI. Sí. Bueno, pero es igual. Si alguien nos dice... Bueno, si nos lo dice, ya tenemos una prueba de que no lo es, ¿no? Pero ¿cómo podemos confirmar que... ¿Alguien es agente o no secreto? ¿Existe una pauta? ¿Alguna cosa que podemos decir? ¿Qué pues le delata? Mira, eso, es. No, no es que, el que le delata. Es decir, si hay un agente del CNI que es auténtico, agente del CNI, sí tienen un carné. Es decir, que la gente no piense que eso. Tienen un carné. Tienen un carné de... Eh, Pero que no la, lo de de van enseñando, secreto. ¿eh? Pero, eh, vamos a ver, el CNI tiene eh, de. ahora... Está ya entre 3.500 y 4.000 agentes y tiene una parte de los agentes que son eh, agentes de la autoridad. Es decir, que tienen eh, eh, la misma, eh, actúan, pueden actuar igual que la policía y que la Guardia Civil. Y entonces, pero no solamente estos más o menos 300 agentes, sino los 3.500 tienen un eh, carné con un chip fotográfico y una foto digitalizada. Uh -huh. Y en el carné ah, aparece el número de la gente no aparece el nombre y los apellidos por lo tanto, sí tienen un carné en el que ponen que trabajan para el CNI tienen ese carné por lo tanto, si alguien eh, enseña ese carné ese carné eh, puede ser eh, auténtico con la foto, repito tiene un carnet de calidad es decir, que se ve que es como, como el DNI Ahora que, ahora bien, si alguien nos llama la atención con ese eh, carné, nosotros sí tenemos derecho a que nos enseñe ese carné a tomar nota del número y, tomando nota del número, llamar al CNI y decir, oye, fulanito de tal, me está diciendo esto y, y todas estas cosas, ¿no? Y comprobar si esa historia es cierta o no es cierta. Si nos, eh, pues También es verdad que tienen una placa, los que son agentes de autoridad tienen una placa que es bastante parecida a la de a la de la policía, ¿no? Pero en cualquier caso, nosotros podemos pedirles el DNI llamar eh, al CNI. ¿Qué pasa? Que solo pueden hacer digamos, estos que digo que son los agentes de autoridad. En realidad el agente, el carné que a veces pueden mostrar, que muestran es el de que trabajan para el Ministerio de Defensa. Ahí sí que digamos que eso ya encaja más para, con, dentro de lo que el concepto que tenemos de espía enseñamos ese carnet a lo largo de tus investigaciones eh, Fernando has conocido a muchas eh, personas a mucha gente muchas eh, muchas fuentes eh, de información algunos eh, te han dicho y eran falsos eh, y si te han presentado como agentes del CNI o del de eh, espionaje español anteriormente o de cualquier no, otro cuerpo no no hace yo conté aquí una historia que me pasó hace juegos o sea, veinte años me es crees que... cuando te lo digo no no me va a hacer ni caso pero es que no nadie lo ha intentado No lo ha intentado nadie. Claro, porque saben que no te pueden pillar porque tú sabes eh, cómo pero, hacer las bueno, cosas. Podrían intentarlo. Carnet, no. podrían intentarlo y, y bueno, y, y Fernando, no creo que ¿no? ni hace falta que diga, se abre el carnet. Lo primero que haces es, si alguien te lo dice, dice, no digas tonterías. Básicamente, ¿no? <risa> no, pero yo recordaba el caso que conté aquí de, de hace 20 años, de que yo me fui a Murcia porque había una chica que me decía que su... ...que que conocía al lobo... ...y yo me fui a, a Murcia... ...y entonces me dijo... ...me empezó a dar datos porque decía que ella... estaba ...era la novia de del lobo... Otro distinto mío. ...y entonces le dije... ...pues mira, lo siento mucho pero... ...te la han, te la han ...alguien que quería ligar con ella... Fa, deja, ...imagínate, iba cada seis meses... ...y le contaba que estaba... ...que estaba con todo tipo de, de, de peligros y tal, y aparecía dos días y ella enloquecida y él también, claro, <risa> imaginaros.